Camino indiferente, a dónde me quieran llevar. Haz el cariño, haz el cariño, haz el, el cariño, juramos un amor eterno y luego pasa el cariño, juramos un amor eterno, más el cariño, pasa el cariño, y apenas comprendemos su tiempo que nos hicimos y apenas comprendemos su contigo. a la corriente, el río cuando busca el mar y yo camino Vence la juventud calladamente Pasan los años Pasan los años Pasa la vida con su triste carga de desengaños Pasa la vida con su triste carga Pasan los años Pasan los años igual que pasa la corriente te río cuando busca el mar Y yo camino en mi Kiitos maestro, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes, buenas y calurosas tardes. Mega calurosas tardes, maestro, hay que decirle a todo el mundo que yo diario pregunto, ¿cuál crees que haya sido nuestro día más caluroso? Y tú diario respondes, este. Hoy. <risa> sí, sí que el otro día pasó. Hoy, <risa> no, pero de verdad que, bueno, ayer, creo que yo también lo sufrí un poquito más ayer, lo platicamos con Ricardo, eh, pero de verdad, ahora horneando ha sido un día tremendo de calor, así chorrea uno por todos lados. Pero bueno, programa número 203. Hoy me corrigieron la fecha, estaba viviendo yo un día anterior. Es mayo 28 y estamos eh, son las 15:06 horas estamos de la en tarde. Un bucle. Ay, es que yo no reacciono a estas horas del día con este calor hasta ya más nochecito. Como el calor que están viviendo allá en Suecia. Un saludo, pues antes que nada. Está haciendo un calorón de 22 grados. Así <risa> que ya no hayan qué hacer no hayan con él. Hacer. Yo, no, pues no aguantan nada, en serio. Pero mira, te platico que se fueron el fin de semana a la playa eh, y allá el agua de la playa todo el tiempo está helada. Allá no hay así de, ay, qué rico está, este tibiecito el agua. No, el agua ya está congelada. Así que bueno, sí se armaron de valor y se metieron. Así que saludos a los suecos. A los Que viven en, en el, en el Báltico. Sí. Al señor Sergio Fon, que parece que ese fue el lonche. Uh. Porque pues, el hambre aprieta. No quería hacer no quería ruiditos comer, hoy. Sí, porque no le trajiste galletas, pero bueno. Pero a Juanito sí le trajeron unas galletas, cafecitas, cafecitas. De carbón equivalado. <risa> <risa> Ay, Dios. Pues maestro. Le, le dejo que presente a nuestra invitada el día de hoy. Es pues una persona que nosotros estimamos mucho. Sí. Este, pero, bueno, aparte de que es una persona. Desde nuestro punto de vista eh, culta, sí. es la doctora Marta, pero ¿por qué no se presenta ella? A ver, ¿Marta qué, maestro? Me te cambió el <risa> apellido. <risa> ¿Te das cuenta? Te y dijo, no, no es cierto, no es cierto, querido público, yo sería la productora del programa, pero hay un jefe, entonces a ese jefe siempre se le pasan todas las cosas a revisión, yo pasé a revisión, no me corrigieron ni la fecha ni el apellido hasta hoy, así que, perdón por eso, porque parecía que estábamos jugando con el anuncio, pero no estábamos jugando, nomás era para ver si estaban poniendo atención, pero... El micrófono tuyo, Marta, muchísimas gracias por estar aquí. Tú preséntate tú solita, diles al público todo lo que le quieras decir de ti. El gusto es mío, me encanta poderme comunicar y la invitación que me hicieron, muchas gracias. Y bueno, me voy a presentar y después empezamos de lleno con el tema. Sí. Mi nombre es Marta Susana Rivera Martínez, de profesión. Soy jubilada como profesora normalista, soy médico cirujano y partero que todavía ejerzo cirugías, medicina general, <risa> <risa> niños, mujeres, también soy medicomiópata como una alternativa que vi más saludable cuando en cuanto a la terapéutica sí. y también soy biodescodificadora, es decir, vemos cómo la emoción afecta a la mente, al cuerpo y al espíritu. Ay, ¿a poco no es cierto? <risa> <risa> Eso no es rico, cierto. De hoy solo me estoy compartiendo como ser humano de 61 años. Hola. Que por ahí alguien dijo, ¿qué? ¿Cómo que Marta tiene ¿Cómo que Marta tiene 61? Bien cumplidos eh, sí. <risas> y orgullosa claro, de linda, tenerlos. Linda, como siempre. El día de hoy nuestro tema es la vida también puede comenzar después de los sesentas. Eh, hay una bueno primero comenzamos el día de hoy con una canción de la Fania. De las estrellas de Fania. Ajá. Que se llama ahorita les digo cómo se llama. Eh, se llama pasa la vida y a eso iba yo. Hay gente, hace poco nos hicieron un comentario eh, que decía que hay personas que se sientan a ver pasar la vida y tienen 20 años sentados esperando la muerte, o 30 años, o no sé qué. Hemos escuchado que luego dicen, es que hay viejitos de 30 años, viejitos de 40, gente que ya está muerta a los... 20. 20. años. Entonces, estamos ahorita, yo así lo veo, en una, como en una etapa de la sociedad donde ya no nos dejan pensar o como la idea es ya no, que ya no pienses tanto, ¿no? Que calladito te ves más bonito y nada más vayas y pases y llegues a cumplir como estas edades de ya te jubiles de tu casa porque ya estás viejito y no, esas cosas ya no las puedo hacer. Nosotros conocemos gente que a los 50 años comenzaron a caminar despacito, porque ya estaban viejitos, entonces yo digo, no, no, no, eso creo que no sucede, y tú eres un muy buen ejemplo de que eso no debe de Pero suceder. fíjate, hay, hay un dicho que dice, hay personas que se mueren a los 50 y los entierran a los 80. ¡Qué triste eso! O sea, 30 años nomás ocupando un lugar. Sin vivir. Que le podías haber dejado a otra persona, y que sí tenía ganas de vivir. Pero es cierto, Marta, ¿a los 60 la vida también puede iniciar? Dicen por ahí los jubilados naces a los 60 entonces soy un bebé de un año ah sí que por fin ya no ya no voy a tener que contestar disculpen ustedes sí perdón estamos en vivo porque yo nosotros siempre hemos pensado yo creo que tú este, lo compartes con nosotros que la vida se tiene que vivir con el cuerpo no con la cabeza bueno yo por mi profesión a nivel científico y con con el dogmatismo que se vive en las escuelas de medicina pues yo vivía con la cabeza, Ajá. entonces me jubiló, y wow, pues todo me cambió, mis hijos se fueron, terminó la relación, ya estaba sola, ya no tenía mi, mi escuela, <ríe> ya la docencia desapareció, entonces yo empecé a perder el sentido de vida, pero sin darme cuenta, Ajá. entonces de alguna manera empiezo yo como a arreglar mi testamento, Este, acomodar todo y todo el tiempo estaba sin darme cuenta. Cuando me muera esto, cuando me muera el otro. Y una de mis hijas me dijo, bueno, ¿qué traes, mamá? Ajá. wow Y entonces me doy cuenta que estaba deprimida. Ajá. Sin darme cuenta. Como que mi sentido de vida se perdía porque ya no me sentía útil por ser jubilada. En ese momento dije, es verdad. ya ¿ahora para qué? ¿Y ahora qué? Después de cinco hijos uh -huh. y treinta generaciones de niños, para mí era... ¿Y ahora qué? Hay de 30 generaciones de chiquillos en la escuela, ¡guau! Wow. Ya muchos niños me llevaban a sus hijos, Ajá. entonces yo decía, ¿no? Es que si sí estoy viejita, ellos ya están grandes y yo, yo aquí estoy, entonces sí, perdí mi sentido de vida, ¿no? Pero llegó una gran terapeuta, este, mi hermana Rebeca Rivera, que influyó mucho en mí, me ayudó mucho en mi proceso. También no es mi hermana, pero es una gran amiga, la terapeuta Rosario Rivera, Y bueno, de alguna manera me di cuenta que, wow, después de unas pocas sesiones, ahora me tocaba a mí. Pero, sí. Entonces yo recuerdo que nada, hace unos años, no sé si recuerdan ustedes, no sé si que decían los chiquillos, ay habla con mi mano. Uh -huh. Cómprate una vida. <risa> sí. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces yo recordé la de cómprate una vida. ¡Eh! Y que me la compro. Y ha sido la etapa más fabulosa de mi vida. Sí. ¿La sexualidad se vive sin miedo? Porque ya no puede ser embarazada. <risa> <risa> ¡Punto a favor! <risa> ¡Votamos por eso! ¡Votamos por eso! Oye, no con... te sonrojes, Juanito. De, de toca, chulo. Y de alguna manera yo decía, ¡Wow! Ya no mantengo a nadie. Gracias a mis hijos. Desde aquí los saludo, los bendigo. Les agradezco. Todos son independientes de mí. Ninguno me necesita. Todos se hacen cargo de sus hijos. Entonces, vivo sola. Bueno, con una gata y dos loros. <risa> ¿Que les gusta la cumbia? ¿Les bailan la cumbia a mis peritos, sí. Entonces, de alguna manera, me doy cuenta que todo mi dinero también era para mí. ¡Ay, oh, eso es buenísimo! Riquísimo, y que mi tiempo era para mí. Yo sigo trabajando a nivel particular con mi consultorio, y entonces empiezo a trabajar más tiempo, ¿sí?, pero desde el gusto, desde la alegría, desde el compartirme, no desde necesitar ganar dinero, no desde necesitar que me, que me necesiten para sentirme valorada, por el gusto de hacerlo. Y empieza una nueva etapa en donde me dedico a mí, empecé a ir al gimnasio a hacer crossfit, nunca pensé que pudiera, me cansaba y no podía, hasta que por fin hice lo que muchos de 30, O Cuando lleve a mis hijas que tampoco podían, yo decía, ay, se puede. ¿Qué se puede? Sí, Subí, que volé, no, qué boleno, no que 30? Subía y bajaba a la barranca. Una amiga que quiero mucho me invitó a nadar con anfibios. Y entonces yo dije, ay, pero si yo sé nadar, o sea... ¿Qué te no, pasa? No, no, no, no, nada que ver. Empecé a ir con anfibios, con el maestro Beto Meche, que les agradezco mucho. Yo no, yo no más saludo, yo voy de adorno. <risa> y vi que había técnica. Empecé a nadar en un modo que, que, que se llama zen, que es muy lento, Ajá. pero lento y seguro. Acabo de ir al mar la semana pasada a Vallarta, que por cierto el clima estaba delicioso allá. Era una alberca tan hermosa, tan larga, tan larga, y luego la noche oh, se iluminaba tan bonita. ¡Ay, qué rico! Y qué entonces bien. nadaba sí. dos o tres horas. Ah, pues me filmaron, me veían. Cuando salí me dijeron pero cómo es posible que nadie esté tan tan despacio y llegue tan rápido porque son <risa> sí. y entonces le dije lo que dice el maestro beta aquí la estrategia es la que ríe sí. <risa> y la natación no solo sirvió para eso también en determinado momento hay un nado para los que no lo conocen este que se llama pecho y en él es como nadar como de ranita pero me costaba tanto trabajo dice pero porque no puedo Y lo intentaba y me desesperaba. Él trabaja con los hemisferios derecho y con el izquierdo. Me ponía ejercicios y yo decía, ay, ¿qué, qué pasó? A lo mejor no, gateé cuando era niña, ¿no? <risa> los psicomotor no se me da no podía. Y fui superando no tan solo trabas corporales de psicomotricidad, sino que al mismo tiempo me daba cuenta que iba superando situaciones a nivel emocional. Sí. Pero sin premeditarlo con la terapeuta o este, de alguna manera premeditas que se dé. Sí. Lo buscas. Y acá yo no buscaba nada, solo era, para mí la diversión. Sí, era como un reto de que, ¿cómo que no? Si yo puedo, ¿no? Vamos a explicarle a la gente que no sabe nadar. Cuando nadas de pecho, tienes que abrir los brazos y tienes que abrir las ah, piernas. En general, para las mujeres es algo complicado. De repente, el, el saber que tienes como que abrir de más las piernas causa ya un conflicto. ¿no? Entonces por ahí nos llega Riesgo y peligro. Sí, sí, sí, sí. Y eso que soy muy abierta porque soy médico, ¿verdad? Ajá. Y aún así, en, en, a mis 60 años, pues cuando yo era joven, eh, cierra las piernas cuando te sientas, eh, XX, era una formación diferente a hoy. Enseña los calzones, cierra las piernas. No brinques porque enseña los calzones, Ajá. XX. Entonces éramos formadas en otra mentalidad. Sí. Entonces me di cuenta que no podía y no podía pero de repente mi mente hizo un clic y empecé a llorar. Y dije, ¿qué pasó? ¿Por qué lloro? O sea, ¿qué me está sucediendo? No? Maestro, es normal Ay, llorar. No pasa nada. Y algo se descodificó y no estaba en terapia, ¿no? También en otro momento, cuando terminé de nadar, este yo estaba, hacemos ejercicios para relajarnos y entonces estaba yo flotando. En ese momento el maestro Beto me toma y me hace un movimiento que se llama como... Watsu. Bueno, el Watsu, yo no sé qué era, pero me toma sus brazos y me empieza a mover por la alberca con movimientos ondulatorios por toda la alberca. Y yo inconscientemente me relajo, no abro los ojos, no pregunto nada. Bueno, fue un antes y un después. Mm. Definitivamente. Y bueno, son cosas que no se pagan con dinero, sino con agradecimiento. ¿no? y bueno, este programa es también para reconocerle ¿no? y que me invita a bailar y yo toda mi historia nunca dejaba de consultar mi horario generalmente es noche también entre 10 y 11 de la noche mi consulta y trabajaba en la mañana en una, en una escuela y en la tarde a mi consultor y terminaba mi noche para mí dejar de consultar era no sagrado, pues como, o sea no, no era posible, lo que voy a comer exacto, exacto sí. como si deberan estar a tanto, verdad sí pero era un hábito de vida, muy sí. arraigado, y bueno, sacrifiqué un solo día, mucho trabajo, y me fui a bailar, sí. y que me doy cuenta que tengo tres, dos pies izquierdos, <risa> o tres, o cómo está el asunto, y luego que que el hombre manda ahí, ¿cómo? Yo tengo... No, ¿qué es eso? <risa> Yo tengo 25 años sin tener compañero, bueno, si sí salía, ni moterías, sí, sí. no, soy viuda, tengo Tuve cinco hijos, los tengo todavía, 12 nietos. Entonces, todos hermosos. Todos bellos, el, um, a mis nietos hermosos los amo. Entonces yo quería como manipular a mi compañero de baile, al que tocara, porque no tenemos uno fijo. Es, pues, las que no llevamos compañero, pues el que esté desocupado. Sí. Por cierto, te invito, chulo, para que tengamos parejas. Qué, obole. Qué obole, <risa> pares, Todo, cuanito. Y entonces, cuando no hay más, pues bailamos con el pobre maestro, ¿verdad? Sí. Que lo traemos por ahí para acá. Entonces para mí fue también como como eso de controlar mi mi derecha con mi izquierda y luego tener como la armonía de bailar con un compañero y todavía le tenía que ceder que él manipular el baile que él dijera como cuando yo era la experta porque miren si era maestra quién andaba tú como madre de familia quién andaba la mamá ¿Quién mandaba en el consultorio? La doctora. Si ¿Sí se dan cuenta que para mí era un choque y, y, y, y, y, y, y después de tantos años que yo hacía lo que se me pegaba la carne y que yo mandaba y que yo era la experta y que yo era la sabia. ¡Wow! Llegar a un lugar donde me tenía que mover mi compañero. Aunque yo supiera el paso, hasta que él me indicara, yo tenía que moverme. Pues fueron muchas clases. Hasta que un día me tocó bailar con el maestro y me dijo, bueno, si vas a mandar tú, ándale, pues, baila sola. <risa> <risa> Haz lo que quieras. Baila sola, me dijo. ¡Eh! No, pues, me sentí tan apenada y que dije, pues sí, al cabo nomás va a ser mientras bailas. Lo hice consciente, como dice Bert Hellinger, ¿no?, de consideraciones. Pues hay que ser consciente lo inconsciente y en el baile y en el nado, sin pagar terapia, gratuito. Ajá. Bueno, no es gratuito el baile, pero es muy económico por si gustan ir. Ay, gracias. ¿Sí? Si quieren ir a nadar, maravilloso. Vamos sí. a lugares limpios, este, con mucha naturaleza. Se la van a pasar bien. Pero tuve terapia. Tuve terapia tanto en el baile como en la natación y las dos juntas. No, nada que ver. Nada que ver. Yo les agradezco. Fíjate que nada menos, ahora que los, lo mencionas, es una carga muy grande estar siempre en... ...en el control de las cosas, ¿sí me explico? O sea, a ver, en la escuela yo... ...yo controlo, en la... ...en la casa también, en el trabajo... ...es una carga muy pesada esa... Ahí. ...y cuando tú cedes eso en el baile... ...pues, pues o sea... ...te descargas ahí... Como es padre teorías. decirle al otro, es tu culpa. Es tu, ¿Es tu culpa? responsabilidad. ¿no? Sí. no me mandas, pues, ¿qué quieres que yo haga? Saludos, Ricardo. Si llega a ver un marido, con mucha facilidad. Ahora ya lo entendí. Ya sabes qué decirle. No tienes que andar tú cargando todo eso. Es pero que sabes que, normalmente, o sea, vivimos en, es algo chistoso, porque vivimos en una sociedad machista, pero... También en las mujeres, al mismo tiempo de esto, en las mujeres se cargan muchísimas cosas. Entonces andamos como cargando esas cosas extras que no nos tocan todas. Medias jorobadas, haciendo que le toca al varón, ¿verdad? Sí, sí. claro, y córrele para allá y correle para acá. Y porque aparte de todo, si no lo haces bien, eres una mala mujer, mala maestra, mala esposa, mala, mala mamá. Entonces, nosotras somos como muy juzgadas en eso y pues agarras la dirección porque te toca. Y muy juzgonas. Ah, sí, también. Y entre mujeres más, si vas a juzgar a otra mujer, ¡uy, no sabes! Uh, junto con esto yo cumplo 60 y entonces me regalo un viaje, viajar yo sola. Me fui aquí a Vallarta, no era lejos, pero en aquel tiempo no estaba esta autopista hermosa, ¿no? Sí, sí. O sea, había como, ya se acuerdan, muchas curvas, sí, ¿verdad? Sí. Que todavía están, pero ya no pagábamos cuando traemos el dinero. <risa> entonces yo recuerdo que me fui sola para probarme a mí misma, que todavía podía, como a mi 60 y miren cómo manejo y llego y voy y vengo, ¡ay! Y ya sola ahí me enfrenté, hasta sudaba, Dios mío, por las curvas. Dije, Ay, yo aquí se van a acabar. Aquí. Y en ese momento recordé a los varones de mi vida. Empezando por mi padre, continuando con mi esposo y terminando con mis hijos. Y me quedé. Qué fácil me quedaba dormida mientras ellos manejaban. Qué fácil podía relajarme viendo todo el paisaje y ellos manejando. Y son seres humanos. Claro. El ser varón no significa que sean excepcionales, que no se cansen, que no se tensionen, que no se angustien. Y entonces los valoré, les agradecí. espero ayúdenme a llegar, por favor. Ay, no, no, no, sí llegué y me vine. Y de toda esa experiencia de estar sola muchos días, me fui a un lugar así que... Pues no había música, era como para retirados gringos, así no así que no había shows, no había nada. Entonces me pude estar conmigo. Sí. Y entonces digo, yo me sentía muy autosuficiente, muy no ocupo a nadie, muy yo puedo, muy no no no, definitivamente la vida es para compartirla. Eso fue un aprendizaje a mis 60 Entonces oh, el no tener compañero, el que se hayan ido todos. Aunque siempre nunca estoy sola, ¿eh? porque trabajo todo el día con pacientes. Este, mis nietos, que son muchos, cuando llega uno llega otro, mis hijas también. O sea, son maravillosos hijos y maravillosos nietos todos. Pero me di cuenta que no los valoraba, su presencia en mi vida. Y este aprendizaje, me queda claro, es hoy es hoy. Sí. No existe mañana no existe ayer no sabes si va a existir no, no, no el baile por ejemplo necesitas concentrarse en una aquí y en una ahora cuando nadas si sí, nadas tú pero en, en sincronía con otros que están en la alberca ¿no? en el respeto de su nadar de y su espacio mío, y de su espacio del mío entonces el, el todo junto todo y nada dice una amiga ¿no? me permitió hacer una meditación porque yo hacía meditaciones pero esta fue una meditación activa O sea, algo que yo no conocía. Puedo meditar en movimiento. En movimiento. Sí. Que esa es la parte excelente que nos va a explicar Beto. Sí, claro. Yo le llamo... Eh, todo tiene que ser en movimiento. O sea, la, la sociedad tiene un problema de que se enferma mucho porque vive la vida con la cabeza. Y la cabeza se vive con el cuerpo. Porque el cuerpo tiene una, una fisiología y tenemos primero tener conciencia de cómo funciona. Este, y puedes meditar en movimiento yo quiero decir que es eso, esa, a esa conclusión llegamos nos, o sea yo en lo particular y me eche, porque cuando te metes a, a la cuestión de la, de la meditación yo digo a ver llegas te sientas y al, a los 10 segundos ya estás pensando en otra cosa Bueno, tiene su práctica, sí se puede sí, porque claro. eh, yo lo hago, pero esto es otra cosa. Sí. Estar aquí ahora como cartole, I'm sorry, pero con movimientos más fáciles. ¿eh? Sí, entonces te digo, eh, yo también practiqué la meditación, dije, no, esto tiene que ser moviéndose. Entonces, yo siempre he dicho que para hablar del mapa hay que recorrer el, el territorio, yo ya recorrí todo el territorio. Pues yo comencé a nadar en lo que yo le llamo el modo Zen, ¿no? el modo meditativo. Entonces las personas que han meditado, como en el caso de tú, tú lo has hecho y dices, es cierto, ¿no? Ya lo comprobaste, ya recorres el territorio. Así es. ¿Sí? Porque vas, vas pensando en ti mismo, vas recorriendo tu cuerpo, analizando la respiración, cómo se mueve desde la uña del dedo gordo del pie derecho hasta la mano izquierda cómo fluye el agua entre, entre tu piel, Entonces, y te pierdes, Entonces, el problema es, y, y a lo mejor te tocó a ti, bueno, de hecho te tocó es, lograr no estar compitiendo con el que está en la... así es, esa es la parte más difícil, y creo que tardas mucho tiempo para, como todas las disciplinas, en entender esa parte, ¿no? fue difícil, de, muy difícil, <risa> a mí me tocó verlo, bueno, me sí, sí, que sé. platicaba yo, porque es un proceso, Pero tampoco puede uno apresurarlo. Solito tenía que llegar. Tú ya llegaste, otras personas no han llegado. Pues los invito a que lo hagan. <risa> o sea, no se imaginan la liberación, el placer. Yo puedo renunciar a todo, pero a nada el domingo. No, por favor, por favor, no. A lo mejor me voy a Vallarta y yo con los ejercicios, pero... Ay, es que es otra forma. Es más, simplemente ahora el viento, los árboles y la gente que sabes la que planta, llega las animalitas, o sea, todo es diferente no sé, es como cuando estabas lento y no te ponías y no te pones y tú dices, oh, wow, el mundo se ve diferente ya no me lo voy aquí, ya no me los voy a quitar y ahora ya no me lo quito, ahora puedo estar aquí y ahora, ahora sé que mi pasado sí es pasado, que mi futuro no existe y que tengo que disfrutar este momento aquí ahora con el calor, el calor no me inquieta Tampoco. Ay, a mí sí. Oh, yo sí. Yo yo de verdad lo intento, pero no, yo soy team frío, de, de verdad, ahí sí. Yo quisiera ahí decir un poquito o, o agregar un poquito a lo que han estado diciendo. El agua es maravillosa, pero también es cierto que hay gente que tiene problemas para fluir en el agua. No es tan sencillo para toda la gente y quizá pasan por un proceso más largo de lo que te tocó a ti vivir. Hay gente que desde que ha tenido accidentes, de ciertas cosas que les cuesta este trabajo de fluir en el agua. Pero ¿qué tienen en, la, en el, el agua? Que te regresa a cuando estabas en la panza de tu mamá. Nosotros siempre les hemos dicho, cuando notamos gente que le cuesta mucho trabajo, siempre casi la primera pregunta es ¿cómo te llevas con tu mamá? ¿O tienes buena relación? No. ¿Y normalmente qué nos dicen? Que no. Ya, pero yo ya sabía. ¿Cómo sabes? Porque estoy viendo. Es algo... O, o sea, ¿cómo está ligado? Desde... Dios de dice, no, pues yo soy una persona independiente. Sí, pero... Desde que estabas dentro, esto se conflictúa y está, ella te dio la vida, digamos, entonces saliste por ella y si este proceso no es bueno con ella o esta relación no es buena, guardas esa parte. La vas superando, hay gente que lo ha hecho y ya después se da cuenta pues que puede salir y no pasa nada, que se puede mojar. Porque hemos tenido gente que no se moja la cabeza porque le da miedo, no pueden bajar a hacer un busito porque les da miedo, o sea, son muchas cosas, pero una vez que logras pasar esto, te vuelves amigo del agua. O sea, alguna vez te ha de haber dicho, no te pelees con el agua, Muchas. no le pegues al agua, el agua es tu amiga. No lo entendía, pero ya. Yo una de las cosas que voy a agradecer toda la vida es que a mi señora madre todavía a sus 88 años el agua le da pánico. Ella nunca lo trabajó en ella, pero Muy inteligentemente lo trabajó en su hija. Entonces a mí me dijo desde que tenía ocho años, te voy a llevar a nadar porque no quiero que cuando seas grande te, le tengas miedo al agua. Y gracias a eso el agua y yo fluimos como una sola. Yo la, la instructora que tuve en, en la natación, donde yo aprendí a nadar, también era muy buena instructora. Digo, espero que sea todavía, hace muchos años que no la veo. Pero cuando tienes a una buena persona que te sabe guiar y te sabe volver amigo de, en este caso de una alberca, no lo dejas jamás en la vida. Te puedes retirar quizá, pero se extrañan mutuamente. El alberca te extraña a ti también y cuando regresas es una satisfacción. Una vez el maestro se burló de mí porque yo le dije, ¿sabes qué? Extraño ese olor a cloro de cuando entras a las albercas. Yo hasta entonces había nadado solamente en albercas techadas. ¿Y sabes qué me contestó? Te voy a comprar una botea de cloro. <risa> y yo, oye, me estoy refiriendo a una alberca. Entonces a mí me encanta, de verdad es algo que yo he dejado por algunos periodos cortos, porque nadé embarazada gracias a eso mis hijos este, nadan, pero y ellos también son amigos entonces es algo que jamás vas a dejar ya sabes lo que es estar enamorado de una alberca y jamás lo vas a dejar te y no, lo puedo firmar una alberca, también es el mar sí uno de mis nietos el más grande se llama Jacel han ido varios con ustedes saludos a Jacel saludos a mi Yasita. pues este nieto mío este parecía como que no estaba aprendiendo como que no sabía y, y se va al mar con su hijo y su familia Cuando regresa mi hijo me dice, mamá, te quiero agradecer que estuviste llevando ya hasta la natación. ¿Por qué, hijo? Dice que mi nieto se metió al mar y se perdió. Ya estaban asustados y preocupados porque no volvía y de repente se regresó como si nada. Entonces, si <risa> ¿Sí están pensando que es alberca, no, ¿eh? Puede General. ser una laguna, puede ser el mar, puede ser una rica alberca. Puede... ¿Qué es de agua? Yo me... Sí. Bueno, me compré nada más una una tina de mi baño, aunque sea mi bebé ahí cuando no hay más, ¿no? Pero es riquísimo. Pero es riquísimo. Sí. Todo es riquísimo. Lo que decía él hace ratito es que sientes cómo pasa, Por cómo tus vellos se mueven cuando vas este, avanzando, vas sintiendo, o sea, llegas a conocerte tanto dentro de una alberca que tú solo sabes si moviste bien los pies, si no, si vas a ritmo, si no, o sea, eso es súper bonito. Pero también es cierto que lo que hay que celebrarte es que lograste que tu único adversario eres tú que ya los de los lados ya no desaparecieron y, y, y, y ahí te tocó este lograr escuchar el latido del corazón oh, sí. y el torrente sanguíneo ¿no? tú como medio que dijiste si sí, sí se puede ¿no? sí. logrando entrar en, en modo en modo zen en el agua maravilloso ah, sí, el torrente. Sí. y no tenemos nosotros un espacio vamos a diferentes lugares el maestro busca lugares como sanos limpios sí. saludos con... a doña Lucy Ajá, con agua corriente Entonces quiero decirles que cuando Por ejemplo en invierno llegamos nosotros a las 7 Y no hay nadie está, so, Totalmente solo, <risa> la alberca es para nosotros En tiempo de pandemia O, o en invierno pues prácticamente yo tengo maestro Para mí sí, sí. En Particular, particular <risa> Que yo agradezco Y en la alberca por ejemplo cuando está saliendo el sol Puedes ver cómo el amanecer, los primeros rayitos de sol se filtran por el agua y cómo en el mosaico del la alberca se, se, se, se va reflejando, cómo se mira, cómo, cómo se va moviendo ese rayito en el agua. O sea, hay, hay muchos ejercicios que el maestro nos pone. Los colores. Los, los que trabajamos con, <risa> con, el snorkel. con el snorkel, muy recomendable. Muchos habían salido de pandemia y él lo recomendaba mucho todo compro lo que nos pone tenemos unas como pesas Ajá. que son para agua unas pesas que no pesan pero, sí, me lo... no <risa> pero, me pero las metes al agua y ay dios mío y es por un, fin y es un ejercicio incluso que te agota más que el crossfit porque ya ven que el crossfit es un sí. ejercicio pues bastante agotador. intenso y muy, muy agotador Jalas las llantotas brincas subes y bueno lo logré pero la natación es otra cosa sí me encanta porque no me lastimo las rodillas. Dejé de ir al crossfit porque me, me lastimé mis rodillas entonces empecé a, a nadar con más intensidad y vi que hay ejercicios para abdominales compañeros ya, ya tenemos cuadritos Tremendos. para pectorales. no te rías Juan, ¿es en serio <risa> <risa> para las malguitas también hay <risa> para la espalda <risa> ¿Qué barbaridad esto por si las tienes pequeñitas pues <risa> oigan perdón que interrumpa la plática está buenísima pero también tenemos que escuchar a nuestro patrocinador que ya pronto vamos a tener otro nuevo Y tenemos que escuchar música, Ajá. así que, ¿le parece, maestros? Hacemos una pequeña pausa, Por le favor. echamos airecito a Marta, ¿Pero este, porque se está deshidratando, ahorita <risa> le vas a preguntar si quiere agüita o algo, y ahora vamos a escuchar una canción con nuestros amigos Los Borucos, que se llama La Vida Se Vive, Ajá. vamos, Uno, y vino dos, la chica. Boruca ya volvimos maestro El peludo no se meta. guácala <risa> saludos a nuestros amigos los borucos que hace unos días estuvieron en París y que les fue genial poniendo bailar allá a todo mundo y con esta gran canción quise la vida se vive y la verdad es que hay que hacer lo posible por no ser de esas personas que vamos y nos sentamos porque pues nos vamos a morir, entonces a lo mejor me muero mañana, pues aquí le espero, no, mejor que te agarre en acción, que te agarre haciendo algo que te guste, que disfrutes, que aprendiste, sí, ¿no? Vamos a mandar saluditos maestro, a ver. precisamente le vamos a mandar un saludo y un abrazo a Naim Carrillo que está en el hospital por ciertas cosas que le están sucediendo, le mandamos un abrazote. A nuestra invitada le manda saludos Lili Ordaz y le dice, Marta, qué gusto escucharte, saludos a tus nietos y para ti un abrazo. Lupita dice, saludos maestros hermosos Beto y Meche y amiga del alma la doctora Marta. ¿Va a quedar grabado? Sí, sí queda grabado. Okay. Eh, después se los comparto y te manda decir Itzel de la Rosa, que es la mejor veterinaria del universo, que ayer les tocó un caso súper feo muy todavía traigo doc porque me mandas esas cosas todavía traigo en mi mente eh, la imagen eh, de un paciente que les llevaron un perrito que Pomer, pom, Pomeranio? Algo así. Eh, creo que sí, que fue mordido por dos salchichas, chihuahuas. no sabes, chihuahuas, perdón. No sabes cómo lo dejaron, cómo lo maltrataron. Yo cuando vi la imagen dije, madre, y no me la he podido quitar de la mente. Pero ellos, como todos unos expertos que son, pues ya, esto lo están atendiendo y todo va mucho mejor. Itzel te dice, wow, qué bonito la manera de expresar ese cambio, doctora. Felicidades y como siempre de la mano, ah, eso voy a llorar, de la mano de dos grandes que siempre ayudan e impulsan impactan en la vida de los demás, así vamos a ir a cenar el jueves, ¿eh? <risa> <risa> sí. y luego también en whatsapp, Pedro te mandó saludos, eh, Pedro Landero nos mandó saludos a todos y Roy eh, de la porra de ah, mil, por ciento, mil pobres, por ciento pobres, que hoy va a pelear místico maestro, que si sí me va a llevar a verlo, ah, vamos a pensarlo Ay, no lo piense tanto, me lo merezco, ¿sí o no? Claro. ¿Verdad? Sí, sí, ¿Ustedes claro. qué opinan? ¿Me lo merezco o no? Quizás es nuestro último martes eh, desocupado, porque luego volvemos a dar clases los martes, entonces hay que pensarlo bien. Aquí era ver a místico, también es una terapia genial, vas, gritas, te desahogas y sales… A bailar. Sales a bailar, pero sales ligerito, ligerito de todo lo que aventaste ahí por la boca. <risa> pero esperamos que sí podamos ir, Roy. Y si no, pues nos vamos a la salida ahí con nuestros amigos de Lucha Cumbia. Sí, el agua, yo voy a platicar un caso de mi hermano. El agua es tan mágica cuando, después de muchos años, yo enseñé a nadar literalmente a toda mi familia. Me, me arrestaba uno de mis hermanos, Paco, y él se negaba. Entonces, así como un año sería... Que yo le pedí un favor que si no me regalaba que lo enseñara nada Y ya después me di cuenta que lo que él tenía era mucho miedo y, y pena que vieran que él tenía miedo. dices que no pasa nada. O sea, llegaste con la persona indicada. Entonces, ahorita es muy curioso si tú te lo encuentras, él ya nada a diario. Porque ya entendió... Entonces ahora tú le encuentras y luego, ve a nadar. Y a dice, todo el mundo le anda diciendo, ve a nadar. No <risa> nadar. Porque su cuerpo, a, cam, cambió su cuerpo y cambió su manera de ver la vida. Entonces eso le reparó muchas cosas. Pero o se había negado mucho tiempo y yo me di cuenta que lo que tenía era como miedo al ridículo. Es que dije, es algo que todos los seres ajá, humanos tenemos. Y más un adulto, le dije, pero no tengas, no tengas problema, yo te puedo agarrar como un niño, no pasa nada. Y sí lo hizo, o sea, él se enfrentó a ese monstruo y lo derrotó. También yo. Sí. Compañeros de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 y más, la vida no se acaba hasta que se acaba. Ajá. Y mientras no se acaba, podemos hacer muchas cosas. Muchas. Aunque tuvieras un problema de invalidez, el agua es tu amiga se pueden no y se pueden hacer muchas cosas hay un tipo de nado que es gusanito con tus manos a los costados y nada más con los pies y no te hundes y no te ahogas y estás bien si no tuvieras un pie están las manos y si no tuvieras manos ni pies pues está el cuerpo o sea no me refiero nada más al agua siempre hay recursos siempre hay quien te quiera ayudar siempre que te a quien querer y quien te quiera sí. siempre hay un camino nuevo y esta edad compañeros pues es plenitud ya Ya nos toca, si no, ¿cuándo nos iba? ¿Cuándo íbamos a disfrutar? Cuando éramos muy jóvenes, ay, córrele porque los hijos, córrele porque no tenemos casa, córrele porque no hay carro, córrele patrimonio? porque el patrimonio, ¿y qué esto? ¿qué el es? otro? Pero ahorita, ¿qué dices? Los que tienen compañero, pues por favor, ahora sí disfrútenla, sí. ahora sí disfrútenlo, quieran, se viajen, y los que no tenemos también. Sí. <risa> claro. Acuérdense que somos los seres completos, sí. no nos falta nada, pero si nos complementamos lo disfrutamos más me doy cuenta yo creo que aquí de las cosas más interesantes es eh, bueno yo voy a platicar una anécdota pero antes voy a decir eh, creo que de las cosas más más importantes y más interesantes es que sabes que aunque la gente por ejemplo en nuestra sociedad se refieren a las personas grandes más de 50 60 como viejitos es que ya está viejito ¿Qué es viejito? O sea, empezando por ahí, ¿no? Yo podría decir, viejito es que tiene mucha experiencia, que tiene mucha capacidad para hacer diferentes cosas que gente más joven no tiene, porque no se ha sentado y no se ha dado el tiempo de, de poder desarrollarla. Pero desgraciadamente viejito, de repente lo usas de forma expectiva o mucha gente lo usa de forma despectiva para decir, no, pues ya, ya, ya no más que se siente. A mí me parece maravilloso que la gente a la edad que tenga, porque nosotros tenemos alumnos de más de 80 años, saludos a Carlitos, y es una persona que nosotros vemos y todos los días tiene ganas de hacer algo nuevo, todos los días, y eso le funciona. Y yo cuando te veo, así te veo, que todos los días tienes ganas de hacer algo nuevo, entonces tu cerebro no va a envejecer, Tu piel no ven, o sea, obviamente pasa el tiempo y van quedando muestras y es imposible. Aparte de que todo el mundo en el universo tenemos el, ¿cómo se llama? Celulitis y estrías, o sea, el que me diga que no, yo quiero que venga para verlo. Hasta los delgados, sí. Sí, no, sí, no, o sea, no eso es una mentira, todos tenemos, si no, no seríamos personas, ¿no? Personas humanas. Pero, ya hasta se me olvidó, pero, o sea, yo te veo joven, eh, platicamos alguna vez que te ves más joven de cuando nosotros te conocimos. Sí. Y a mí eso me encanta. Sí, a mí de verdad me fascina. Y ahí te va la anécdota porque todo se me olvida con este, con este Alzheimer. Fue tu hija, Sara, a verte nadar. Tenías, no tenías tanto, pero ya andabas haciendo un poco de mariposa. De mariposa. Y cuando ella te vio... Fue por el celular, ni frío le dio, fue por el celular, sacó el celular para grabarte. Primero, primero que se le cae la baba. Ella estaba impactada. <risa> Saludos Sara. Saludos a Sara. <risa> Ella estaba impactada de verte nadar. De repente yo siento que la gente como que dicen, "Ay, van a nadar. Ay, pues van a estar brincando, ¿no? A estar ahí chacoteando, chacoteando. nomás." Pasa, y cuando ¿tú? ven lo que hacemos es como Es disciplina. ¿Sí? Claro. Porque la chica el staff no va porque no quiere ser disciplinada. Sí. Decirlo, mira, caso de Paco mi hermano cuesta trabajo sí. de 60. ay no le digas al público la edad de Paco eh, eh, <risa> padre, si estamos es, hablando es un, de eso es sí. yo le pedí que me regalara eso y me a mis 60 regaló. me hicieron fiesta ¿eh? con Casino y todo mis hermosos sí. hijos gracias mis amores la disfruté mucho ahora quiero decirles que la sabiduría en muchas, en muchas culturas se celebra la, la sabiduría no es exclusiva de los ancianos pero cualquiera no. tiene conocimiento pero quien practica el conocimiento es sabio, es y no todos practican el conocimiento. Entonces, compañeros de vida, practiquen su conocimiento, vivencienlo, compruébenlo, disfrútenlo y regálenlo. Y no te quedes con lo que sabes, compártelo. Regálalo, Eso es lo más bonito, el, el compartir, y qué bonito, yo digo, como hijo, yo me pongo en el lugar de Sara, yo digo, más de una vez te presumió, a lo mejor no te dijo. Pero más de una vez te puedo jurar que le platicó a sus amigos. No manches, es que mi mamá nada, o sea, la vi. Mira, ¿quieres ver el video? Seis estilos, dile. Por favor, seis los seis estilos, estilos de nada. No, más cuatro. Y si me vieran, no, no, no, no la cosa <risa> más rica. <risa> ¿Sabes otra cosa que te da los 60 por como yo te veo? Es de repente vas este, teniendo edad, por ejemplo, pasas los 30, llegas a los 40 y dices, ay no, es que la estría, ay no, es que aquí, y ya no quieres mostrar tu cuerpo, se vuelve una cosa complicada, y yo a tus 60, oh, ¿cuántos tienes? 61. Ah, 61, te veo plena cuando llegas en traje de baño, tienes más trajes de baño que yo, y yo te veo que llegas plena luciendo tu traje de baño, eso es algo que todos deberíamos de aprender también, de repente nos avergonzamos de nuestro cuerpo y no, al contrario, tenemos que estar orgullosos, porque es el que te anda cargando para todo mundo yo siempre he dicho, si al de lado al de enfrente que te está viendo, no le gusta es su problema, pero cuando a ti te encanta tu cuerpo, como a ti te gusta el tuyo, ya la hiciste me funciona muy bien claro, sí, o sea, tengo dos piernas flaquitas, <risa> pero me no, funcionan no funciona. y caminan para todos lados sí es cierto, es que Lo que decías hace rato Somos buenos para criticar y para juzgar ¿Pero por qué? ¿Por qué mejor no le aplaudes y le das las gracias? Tenemos el cuerpo completo Tú ahorita mencionabas Hay gente que no tiene su cuerpo completo Y no puede hacer algunas cosas Y nosotros sí Entonces deja de estarte criticando Y vive pleno la edad que tengas Y el cuerpo que tengas Y el cuerpo que tengas Así como es No lo despedaces, no lo mutiles ah, Exacto Ahora me di, cuéntase unos días que yo dije no pero no entro ahí <risas> que decía que si te quieres tatuar las estrías ya hay una técnica que, que ya visualmente no se nota que tienes estrías yo digo ay no, lo que voy a presumir <risas> pero digo no por ese sí me gustan los tatuajes pero digo no esa no pasaría este a tatuarme las estrías me yo, dijo a alguien que... Que, que aprecio y que quiero muchos saludos él me dijo es que las estrías son son las medallas claro las medallas de haber tenido hijos ¿No? entonces también de la edad incluso hay muchos que no han tenido edad ni, y, ah, pero que sucedió, que ese cuerpo vivo se estiró y luego otra vez se volvía a su lugar y otra vez se estiró es tan bonito nuestro cuerpo, que hace lo que le pedimos es que el cuerpo manifiesta lo que tu alma y tu boca calla pero que yo me dedico a eso ¿sí? Sí. las enfermedades son recursos amorosos que el cuerpo utiliza para decirte por ejemplo si traes gripa Y, pero eres muy estoico y no lloras, pues entonces la nariz llora por ti, yo conozco a alguien a mí nunca me da gripa ¿eh? ah, pero cuando no, le ay, da no la he visto con pero cuando le da, te cuento no, te oye, cuento, la artritis reumatoide por ejemplo, que es rigidez en las articulaciones mi amor, pues sé flexible en tu vida y verás cómo deja de darte lata la artritis la reumatoide, todo tiene todo un tiene qué. un porqué y es amoroso la vida es segura es bella, es linda hay que aceptarla. Fluye sí, la, la verdad bella. que sí. todo esto es, es bonito solo que luego nos solos nos conflictuamos no te parece que solo los niños yo veo a los niños son tan tan felices se pelean con sus amigos cinco minutos y luego ya son amigos otra vez un día me vino a la mente ahorita valentina eh, ella fíjate cómo es de repente pensar y ver las cosas de forma diferente estaba en una clase de ballet Ya estando viviendo allá, están en una clase de ballet y les piden hacer un cierto ejercicio y una niña se ríe de ella. Entonces, Valentina no hizo drama. Y vaya que es dramática, ¿eh? Pero ahí se comportó muy educadamente y fue y le preguntó a la niña que por qué se estaba riendo de ella. Entonces, la niña le contestó que porque no le salía el ejercicio. Y Valentina le contestó, sí, pero no te das cuenta que estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Cute. Y la niña... Ya no dijo nada, ya no. Entonces, ¿por qué no vamos a eso? ¿Por qué no hacemos nuestro mejor esfuerzo y le aplaudimos a la otra persona que Ser también como lo niños. está haciendo? Ser ¡Claro! Como niños. Pero por otro lado, no te afecta lo que vives. Te afecta no. lo que percibes de lo que estás viviendo. Lo Entonces, que va a decir sí. el otro. No, ¿cómo lo percibes tú mismo? Por ejemplo, uh, recuerdo la paciente, ¿no? Que al cabo nadie cómo se llama. Ella me trajo a su hijo para terapia. Uh -huh. Y cuando entra el niño me doy cuenta que el problema era que su papá tenía como muchas esposas, muchas mujeres y el papá lo llevaba a muchos lugares y entonces él se manifestaba de esa manera en las escuelas porque nadie lo escuchaba en su casa. Entonces pasó a la señora y le digo, mira, el problema es este. Y entonces ella dice, pues, una señora muy lujosa con una, ay, una lobota así bien grande, con de <risa> salón en joyada, así preciosa, la mujer. Este, ella me decía, pues, mire, mientras a mí me dé mi chivo, por mí que ande con quien quiera. Se llevó a su niño y no volvió a verla. Y en cambio, yo conozco otras que por un mensajito del WhatsApp o del Facebook, o por un, ¿cómo le llaman ustedes? Un me gusta del Ajá, Face, sí. ya se están divorciando. Ah, sí, ¿por qué le diste Entonces me gusta es, gusta? es cuestión de Esa percepción? vieja. Sí. ¿Y la percepción de dónde viene, maestro? De las creencias. De las creencias. Y las creencias, platíquele su fuerte. De ah. dónde las es largo ese tema. Pero ¿Siete si va, minutos le alcanzan? No, pero si van a nadar, ahí podemos hablar de todo eso porque o sea una de las partes de la sesión de natación es como la parte filosófica, de filosófica del diálogo filosófico pero aplicado no no no con términos no o sea cómo lo vivo eso con el cuerpo no hay que aterrizarlo y lo aterrizamos y funciona Entonces, por módico 50 pesos tiene este terapeuta próximamente doscientos ay no es cierto se va a, se va a cotizar el maestro Entonces, espera a todos los que nos escuchan, pasen la voz. Sí, sí la verdad es que... Canela que Pura. Sí, sí, sí pasa. Es, es de las cosas que nosotros, la, yo creo que el 100% de la gente que ha probado, bueno, no el 100%, pero sí un gran porcentaje de la gente que ha ido a nadar con nosotros logramos que se enamore, o logra él, digo, yo realmente voy ya hace años que yo le dije no, o sea, es mi domingo, mi ratito donde no estoy, donde me desconecto, donde no le contesto solamente a Mariana, eh, o más bien le contesto solamente a Mariana, es mi ratito de, de relax, pero la gente se enamora, o sea, se lo platica tan bonito que la gente se enamora de, de ir a nadar y hacen lo digo, no vamos aquí a 10 minutos, ¿verdad? O sea, realmente es sí levántate temprano, aunque la fiesta un día antes estuvo buena, levántate y vámonos, ya que estás allá se te olvida, pero, pero yo quiero vale la pena algo, eh, porque quiero que sepan que ellos, los maestros aquí presentes esto que hacen es de hobby ellos ¿eh? tienen su trabajo aparte sí. el maestro es contador ella es este es una chef. panadera quiero decirles Ay. que cocinan riquísimo los dos Eso sí son una cierto. pareja excelente <risa> se llevan como nadie se comparten todo entonces lo que nos regalan es desde su generosidad aprovechen es que hace <risa> falta... ando llorona ando llorona Gracias. yo siento que el conocimiento se tiene que transmitir porque si no no tiene ningún pero a la persona que se lo transmites tiene que practicarlo para que llegue a la sabiduría tiene que ejercitarlo porque si no, pues ahí nomás queda la información y este por eso a ti te tocó vivir el whatsapp que no cualquiera le ha tocado eso, nomás de los que van creo que nomás tres personas y a las tres les pasó lo mismo porque claro, pero también tú tienes que tener el tino de decir, es ahorita así solo lo dejé, Exactamente. Solo No sé cómo lo decidió usted o por qué lo decidió. Ah, pues eso no te lo voy a decir. <risa> porque te dio que ya estabas acomodada, dijo, ahorita. No, hay, que, hay maneras, o sea, hay maneras, cuando tú dices esa ahorita. Sí, porque no ya. toda la gente lo permite. Hay no. gente, por ejemplo, que, que es otra de las cosas que creo yo que da para todo un tema, es de repente no permites que otra persona toque tu cuerpo, es tu cuerpo y sientes que alguien te toque y normalmente es el... Ay, entonces... Tiene que haber ya como ese vínculo, esa confianza para dejar que, que alguien, digamos, desconocido llegue y, y, aunque es con todo el respeto del mundo, pero no es tan sencillo para los adultos, no es tan fácil dejarnos tocar. Porque es un cambio, ¿eh? Porque ahí un poco, viviste un cambio total. ¿no? Un antes y un después. Por, sí. Porque hay gente que le tiene miedo a ver la cosa de otra manera. Entonces, vamos sí. no, no para que, que se quede, ¿no? Aquí voy bien a gusto. Atrévanse, atrévanse. <risa> Nos quedan tres minutitos y tenemos todavía un poquito de canción. Algo que le quieras decir al, a la gente, Marta, al público que nos está escuchando. Atrévanse a vivir. No dejen que la vida pase sin conciencia. Y si nomás quieren pasársela quietos, solamente mirando con conciencia, eso es vivir. No tienen que estar tan ocupados día y noche y estar saturados en sus agendas. Y es que no solo eso es vivir. Estar hiperocupado no es vivir. Y preocupado no es vivir, pero ¿qué es vivir? Disfruta cada instante, cada momento. Finalmente la vida es hoy, solo este instante. Y si este instante fuera el último de mi vida, lo compartí con cariño con ustedes. Es el tao. Ay, no, sí es el, tao. el tao nomás es el camino y síguelo ¿no? Hemos hablado mucho del tao. Todo está bien. Sí. Todo es siempre. Sí. sí, la verdad, sí. Y somos expertos en buscar lo imperfecto. Maestro, Hoy, que si invitas a Sergio Fong un día al programa, dice. Perfectamente imperfecto. <risa> le encanta, eso le fascina. Veo. Gracias, gracias. Pues nos tenemos que ir. Marta, ¿algún teléfono no, si alguien quiere? No, ser ah, pero hay otra cosa que nos falta paciente. para que es que Marta tiene su clínica. Por eso estoy estoy diciendo. Necesitamos que estamos que Bueno, mi núcleo médico que implica a varios compañeros y mi servicio está para servirles en el número 33-31-37-1262. Con gusto lo comparto. ¿Y dónde se ubica? Se ubica en un pueblo que se llama El Zapote del Valle, adelante del aeropuerto, como a cinco minutos del aeropuerto estoy para servirles. Es un núcleo médico que con todo gusto en forma holística les atenderemos. ¿Y tiene redes sociales? Claro que tenemos. Se llama núcleo médico Namaste. O sea, no te sigue. Sí, como hay que... Como hay que <risa> no hace falta ir a conocerlo ahí personalmente. Cuando gusten, ahí estamos. Pues ya saben, pues Marta, de verdad, muchísimas gracias por haber estado. Se fue rapidísimo la hora, platicamos... Mucho, hoy dejamos la música a un lado, pero nos vamos a terminar el programa con una canción que yo les digo que es una canción que a mí no me gusta tanto, pero tiene mucho de verdad. Tienes que escuchar la vida, tienes que disfrutar, tienes que bailar. Es una canción que la gente normalmente cuando la tocan en vivo la canta con una tremenda, creo que Trópica la tocó el sábado si no me equivoco. Y la gente andábamos, porque aunque no me gusta andábamos canticante. Así que vamos a escuchar un poquito y nos vemos aquí el siguiente martes, maestro, con otra invitada que yo la estoy esperando también así de ¡oh!, emocionada. Vámonos. Buenas que tiene la vida, un descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada, una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco velero, aunque no llegues primero, un caballito ferrero que no corra por dinero, un palmar, un río. Hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Oye Bailemos esta cumbia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 Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¡Oye! Disfruta tu ciudad